Conversamos unos minutos con el fotógrafo y artista plástico Rodrigo Pérez. ¿Cómo andás, Rodri? Hola, Cintia. ¿Cómo estás? Estoy este, viendo que ayer en Uriburu este, se, se hizo una intervención con una obra tuya y quería que nos cuentes primero sobre eso, porque tenés varias varias propuestas por estos días. Sí, bueno, eh, llevamos la instalación de, de esas propuestas Eh, piedras con los rostros de, de las víctimas pampeanas de la última dictadura cívico-militar eh, que se expuso acá en, en el centro cívico eh, hace un tiempo, eh, ahora están en, en Uriburu para que, para que la gente de esa localidad la pueda recorrer y ver ¿de qué se trata la intervención? contanos o sea, a quienes son, no tuvimos la oportunidad todavía son unas piedras donde se transfirieron eh, los rostros de los y las eh, víctimas pampeanas, están sobre unas bases de madera, eh, la idea un poco, mi idea primera era que la gente pudiera manipular, sentir el peso, eh, uh -huh. eh, poder tocar, digamos, tener un contacto físico con la obra, pero bueno, eh, se, se optó por esa otra este forma de, de instalarla para para que sea recorrida, digamos, y, y la puedan ver. ¿Son 67 rostros? Sí, son 67 rostros. En algunos casos no no hay imágenes uh -huh. eh, y, y se cierto por ponerle el, el, el nombre con una con una silueta. ¿Vos sabés que eh, a veces este he, he tenido conversaciones con personas que no, no no registran que hay 67 pampeanos pampeanos este desaparecidos, asesinados durante la última dictadura? Es como que no sí. no aparece la ausencia. Por eso me pero, parece interesante esto que dice Pero vos que sabés es... que justamente ayer ahí en Uriburu Se acerca una, una señora eh, y, y, viendo viendo ahí las, las piedras, eh, nos dice, ahí está mi amiga, eh, uh -huh. que es Molteni. Sí, Liliana eh, Molteni. Liliana sí. Molteni. Y, y, y, y empieza a ver eh, como, viste, como cuando cuando se se, se, se visualiza eh, los rostros de esas personas, empiezan a aparecer eh, en, en Medasur, donde estoy trabajando eh, ahora mismo, uh -huh. también tenemos una muestra con, con otra instalación con también con esas imágenes y, y también muchas muchas docentes que vienen con los con los colegios, este nos dicen, "Uy, mira, eh Didío era compañero de trabajo de mi papá." ¿Viste como que empiezan como que se empiezan a reconocer? Arranca el lazo comunitario cuando, creo, cuando creo ves la sí. cara. Sí, sí. Creo que es importante, eh, más allá de, de nombrarlos, visualizarlo porque porque de esa manera se reconocen, por lo visual se reconocen. Sí, totalmente. Bueno, ¿y cómo te contactan desde Uriburu? ¿Por qué les pareció interesante llevar tu obra? La, la, la muestra en realidad la había, la había solicitado en un primer momento la Secretaría de Derechos Humanos, Eh, y se contactan a través de ellos y, y bueno, me llamó Pascual uh -huh. Alcalá Fernández para para, para hacerme la, la propuesta y sí, accedí de inmediato. Es, es hermoso, pienso no, lo importante que esta obra tuya eh, pueda recorrer todas las, las localidades este que salga de la capital, así se bueno, se replican estas vivencias justamente. Sí, está, está está a disposición y además y eh, lo, lo, lo que a mí me parece importante y que está bueno es que es que los colegios la puedan ver viste que los chicos uh -huh. tengan acceso a eso y, y además que, que, que no hay víctimas únicamente de la capital claro. de santa Rosa claro. hay víctimas de, de, de todos lados de la provincia claro. de todas las localidades Eh, por eso digo que qué bueno y felicitaciones a vos y, y también a la decisión política que, que van tomando de, de hacerla recorrer pueblos. Eh, sí. Eso en tu rol de, de artista plástico. Esta semana también este fuiste noticia, porque como fotógrafo este lograste que se publiquen tres fotos tuyas de los festejos sí. del, del Mundial. Contanos El un poco mundial. eso. Bueno, eso es una convocatoria que... Hizo un fotógrafo y gestor cultural de, de Bariloche que se llama Jorge Piscini. Eh, que, bueno, yo ya había tenido unas colaboraciones con él y, y él, chusmeando en las redes, empezó a ver las, las, las diferentes este, fotografías que habían salido de, de los festejos del Mundial y propuso hacer un libro con, con fotos. Eh, y lo interesante de eso es que tiene una mirada federal, no se queda en la mirada... De, de la capital uh -huh. que bueno hay mucha hay, hay mucho claro. material digamos pero pero hizo una convocatoria a nivel federal y se pueden ver eh, cuestiones interesantísimas de otros de otros lados de, de otras provincias de la Argentina no uh -huh. está, está bueno eso esto se imprimió en formato papel o también está virtual está está virtual y está en formato papel si sí, en un primer momento lo que hizo fue Eh, una compra por, por pedido, digamos, ¿no? Hice una impresión claro. por... El, el, los que querían el libro se, se, se abonaba y se, y se hizo la impresión únicamente de los libros abonados. Uh -huh. eh, creo que va a ser una segunda tirada uh -huh. ahora como para como para calmar los pedidos. Claro, es un registro histórico no. y más si hay una compilación sí. de, de todo el país. Sí, está buenísimo. Sí. La verdad que, que, que bueno, cuando, cuando a mí me tocó cubrir eso eh, lo sentía como lo sentía como eso no la, la, la cantidad de personas que se juntaron ese día acá yo no la había visto nunca y, y bueno había como como mucho mucha cantidad de material, era casi como donde mirabas había había una escena que, que llamaba la atención. Es verdad, había muchas escenas, la verdad que eh, yo recorro tu trabajo o el trabajo de, de nuestra compañera Dagna Faiduti sí. y es impresionante, este bueno, estaba para firmar una de Fellini ahí en no, en sí, el centro. Sí, sí, había había de todo, pero además, además lo que lo que lo, lo... Lo interesante de las situaciones que, que, que se juntaron se juntaban clases sociales uh -huh. se juntaban eh, generaciones generaciones eh, de diferentes eh, hinchas de diferentes clubes digamos eh, es. y estaban todos mancomunados ahí uh -huh. las alegrías que nos merecemos roddríguez sitio nos... en qué sitio se aloja este esta publicación de las fotos en las en las redes sociales está como pex Patagonia bien bien y, y en el en el instagram de Jorge pisci con doble c perfecto Jorge pisci y bec Patagonia eh, lo sigo lo sigo ahí en instagram es sí, fácil búsquenlo Sí, es muy interesante y tiene tiene Jorge ha hecho un trabajo eh, muy lindo de, de, de visualizar ya que estamos hablando de eso uh -huh. Eh, el trabajo de, eh, de muchos fotógrafos y fotógrafas eh, de diferentes eh, provincias. Eh, tiene una publicación eh, con, con esa marca, PECS, claro. eh, que tiene él, eh, donde mm, hace una convocatoria, no, convocatorias provinciales, y, y hace como una especie de, de, de, de publicación con, con las fotos de, de, de diferentes provincias. Me parece súper interesante eso porque nos da la posibilidad de mostrar y de conocer eh, a otros eh, hacedores y hacedoras de, de, del país. Así es, acá ya ya pude entrar, Vex Patagonia eh, o www.vexfotografia.com, ahí te encontrás con el laburo. Gracias Rodri por esta charlita. No, gracias a ustedes por por llamar y por interesarse en el, en el trabajo. Abrazo abrazo. Pasó Rodrigo Pérez, fotógrafo y artista plástico. Como artista plástico tiene hoy puesta su obra, está instalada en Uriburu, eh. ayer se inauguró eh, esta obra que muestra los rostros impresos en piedra de los y las 67 desaparecidos y desaparecidas pampeanas. También hay un, un mural enorme muy muy interesante que se pintó este ahí en Uriburu para que eso también quede eh, como como hecho. Eh, para el pueblo Digo, eso no no se va a sacar en ningún momento Y bueno Como fotógrafo Sus fotos ya quedaron registradas En esta compilación de festejos Que ya te digo Si eh, lo buscas en www.bexfotografia.com Lo encontrás como La Tercera Ya venimos <risa>